Estamos con Iara en el predio de las casitas en José Cepaz. Esta mañana se vio un momento de tensión cuando llegó la policía con más de 300 efectivos, con la policía montada para、eh, desarrollar un desalojo en unas casas que、eh, bueno, están sin entregar hace más de 10 años. Contanos, Iara, cuál es la situación. Bueno, nosotros hoy ya hace una semana que estamos acá. Y dicen que van a venir a desalojar, que nos tienen que sacar, que estas casas ya tienen todas dueños. Supuestamente las de adelante las vendieron, que las vendieron a 100 mil pesos. Otros dicen que no, que es mentira, que bueno, que nos van a venir a desalojar. Nosotros lo que hacemos es, es, es quedarnos y hacer el aguanta acá, no movernos, pero está jodido a veces, porque hay varios chicos, muchas familias, que nosotros ahora estamos haciendo merendero. Todas las tardes les traemos ropa para abrigo a los chicos. Le damos leche, torta frita y salimos y pedimos. A veces nos donan, a veces no, pero tratamos de, de ayudar a los que más necesitan. Las familias que hoy están、eh, en las viviendas, ¿de dónde llegaron? Y varios son de acá, de José Sepaz, pero también son paraguayos,、eh, son de Moreno, que supuestamente dice que a ellos los van a desalojar, que solamente acá pueden permitir de José Sepaz. Nosotros creo que eso es algo injusto, porque como ellos, nosotros necesitamos, creo que ellos también necesitan. Eso lo veo como que está mal. Dentro de la gente que está en este momento en la ocupación de las viviendas, hay gente también que tiene la adjudicación, o aparentemente tiene la adjudicación, pero que nunca la entregaron. Claro, dicen que tienen expedientes ellos, pero creo yo que si tenían expedientes, ellos se tenían que haber metido y luchar por su casa también. Como nosotros también luchamos día a día para tener lo nuestro, para nuestros hijos, no para nosotros, sino que para darle un bien a ellos, un buen estado, una casita digna, que ellos puedan estar, porque hay mucha gente que tiene chicos. Decapacitados. Por ejemplo, acá hay una casita que está quemada y ahí tiene el hombre, el hombre está con la mujer que está embarazada, con dos chicos chiquitos. Y creo yo que eso está mal y que ellos no son de acá y supuestamente le dicen que lo van a desalojar a ellos. ¿Qué les dijo la policía antes de retirarse del predio? Que nos daban cinco días para juntar más de 300 firmas para que esto pueda quedarse para nosotros. Eso fue lo que nos dijeron. ¿El municipio de José Paz tuvo alguna palabra para con ustedes? No, solamente vino i s h i acá y nos dijo que estas casitas, listo, que ya eran nuestras. Después fue al municipio y dijo que no, que esto iban a desalojar. Y creo yo que no sabe ni él lo que dice, porque acá viene y dice una cosa, v a allá y dice otra.